¿Qué tal amigos de Sin Tarjetas? Es un gusto saludarles nuevamente aquí en su podcast El Marcador del Profesor, me encuentro con José Antonio Martín Demer ¿Cómo estás Ando? Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Eh, profesor, un poco nostálgicos porque es nuestro penúltimo programa de la temporada pero contentos, contentos con la respuesta de, de la audiencia y contento también de que compartas con nosotros esta, tu privilegiada memoria acerca del fútbol mexicano y pues... ¿Qué te parece si vamos a echarle todas las ganas en estos dos últimos capítulos? Los últimos dos capítulos, a darle con todo. Excelente. Y con todo. Así es, palabras del de profesor que se encuentra listo para el tema de, de este episodio, el cual lo subrayó el profesor lo, detenidamente, había muchos temas y escogió los últimos dos. Y el tema que vamos a abordar es el de jugadores del fútbol mexicano que se quedaron en promesas, que simplemente se estancaron en una promesa y no llegaron a, a desarrollarse o a buen puerto. Profesor, eh, te doy eh, la palabra, estoy hablando mucho. ¿Que, ¿Con quién te gustaría empezar, profesor? Pues con la SUB-17 del, del 2011, si más no recuerdo, la que fue campeona aquí en México. ¿Se ¿Si ubicas? Cuando estaba Carlos Fierro. Sí, Marco claro, bueno. Pero ¿No fue del 2011? Fue del 2011. 2005 fue una sí. y de ahí... Ah, mil ah ok, ok, la de 2011. Sí, ok, claro. Sí. Carlos Fierro y de ahí fu Gómez sí, y sí. De ahí hubo un subcampeonato con sí. Raúl Gutiérrez. O sea, fueron un subcampeonato y dos sí. campeonatos, sí. sí. Todos ellos. ¿A todos te los llevas en el mismo paquete? Todos, dime quién. Carlos Fierro desapareció del mapa. Marco Bueno desapareció del mapa. Esperi ya, ya juega en un equipo de loros de Colima, una cosa de Colima que ni cancha de deben de tener. Sí, sí, sí. Pollo sí. Briseño fue campeón con Tigres, pero de ahí desapareció. Y nada más festeja Barridas. Es correcto. Mira, una de las respuestas que tienes es el, el haberte yo preguntado, de haberte confundido con, con la generación que, que sí, también varios quedaron en promesa, pero que también este, hubieron varios que, que tuvieron una sí. carrera digna o llegaron a algún punto interesante en su carrera. Pero tienes toda la razón. La, la, la generación del 2011, ahora... Ya estamos en 2021 10 años después ¿Ya damos por, por estancada esa generación? O sí, sea, 10 años después, después ¿Ya no hay ya no hay posibilidad de que alguno eh, pueda sobresalir no, todavía? Porque, no, porque ya, se, ya, ya, ya son... Ya llegan a los 30 años Ok, bueno, sí. hay algunos que, que, que siguen... No, este... o sea, por este, sí. Yo te puedo decir el pollo briseño Que es el único que más o menos destacó Ahí, Ah, no Ponchito González Ok, ahí. Ese sí, el, entonces ese sí. no te llevas a todos En el mismo costado. Bueno, pero del 100%, del 15%, del 20% Entiendo Porque no es lo mismo jugar, en, jugar con los de tu edad Que jugar con los 17 años, por eso muchos se confundieron Decían, ay México campeón del mundo Es 17, pero no, no, no Una cosa, son los mayores Dar el paso Y otra cosa, jugar con los de tu edad Sí. Pues, La calidad sí, sí. es diferente Es que le ganó, se le ganó a Brasil. Pues el, el de Brasil, el único que sobresalió de esa generación de ese le ganó en 2005 fue Marcelo. Ok. Sí, okay. se queda en el camino. Sí, yo entiendo que... Pero también parte de la formación de algunos grandes jugadores ha sido desde etapas este, tempranas o desde divisiones eh, juveniles. O sea, sí iban por, por estaban haciendo las cosas bien. Eh, sí, o sea, Javier... O sea, no podemos demeritar lo que hicieron en su momento, ah, claro. pero lo que hicieron... Lo que entiendo que quieres decir es que lo que hicieron Estuvo muy bien para Esa magnitud, o sea que no, como que no confundiéramos que Sí, por eso siempre se emocionan con Olímpicos, ¿no? no hay que emocionarse, digo es padre Que México tenga una medalla de oro, pero Ese paso de calidad No lo dan todos, o sea Muchos se quedan en el camino de, Así contra la, la de los Juegos Olímpicos De Londres 2012, bueno lleva, llevaron a una corona, Oribe Peralta De refuerzo Que y es Salcido, ¿no? Y a Carlos Salcido De ahí Pato Arojo que se hizo. Ok, ok. A ver, vamos, pues sí, vamos, vamos. Comenzamos con la del 2011, tú dijiste que es la que más se te viene a la mente, ¿no? Eh, sin embargo, no me gustaría como echarles eh, la culpa, vamos a llamarlo así, a algunos jugadores, profesor, que sí lo intentaron y que, y que por, por algunas cuestiones también... ...del entorno y extrafutbolísticas... ...no es tan fácil, porque tú dices... ...es que ¿por qué no, no llegan? Hay muchas cosas que rodean a nuestro fútbol mexicano... Eh, ...mucha corrupción... Mucho, ...mucha mano negra... ...que también impide que lleguen... ...ojo, esa es una parte... ...también hay gente que nunca tuvo la, la, las cualidades... ...las aptitudes eh, eh, para, no, para llegar pero, pero a la es de calidad... Te, te, ...te digo, hablo por ejemplo de Carlos Fierro... ...Carlos Fierro no se me hacía a mí un mal jugador... ...estuvo en, en, en Chivas... Este. De ahí pasó a otro equipo o sea, de a Querétaro. Mexicano. Creo que este, a Querétaro. Querétaro. No, no, estuvo en el Morelia. No. Bueno, bueno. En Morelia y en el, Querétaro. Estuvo. O y sea, Ya cuando tú empiezas a, a cambiar muy, muy seguido de equipo, es que, no tiene, es que tu calidad no es buena. Bueno, te y le echa la no. culpa a los extranjeros. No, es que claro. hay muchos extranjeros que le tapan a México a los mexicanos. No, hay, hay que competir. Yo creo que son oportunidades, profesor, también. Te voy a poner un ejemplo. Mauro Laines. Tú dices, es que Mauro Laines también ha estado en equipo, en equipo, en equipo. Ahorita en América. Precisamente en el que tú dices, bueno, si no pudiste en Solo, si no pudiste, bueno, Solo estuvo ahí en una temporada más o menos. Este, si no pudiste en otros equipos, no vas a poder en América. Y no, en América es donde le están dando oportunidades, pero no, te ser, digo, pero si no van a ser campeón con jugador tipo Lines O sea, es un jugador mediano. Para, para pero el... es joven, todavía está en curva de crecimiento. Sí. Entonces, eso, eso es a lo que voy yo sí. con la gente, con las personas del 2011, Ahora, muchos tuvieron su oportunidad y no la aprovecharon. ¿no? Sí, claro. O sea. Es a lo que vamos. A veces es las circunstancias cuando tienes tú un buen fútbol. Nada no más decir que hoy en la Liga MX hay, jugado, hay jugadores que tienen eh, un nivel más bajo que hoy lo tiene Carlos Fierro. ¿eh? O sea, y, no está, y Carlos Fierro se tuvo que ir a la, a la MLS. Te estoy poniendo o sea, ese, el ejemplo, ¿no? Hay jugadores en la Liga Mexicana que tienen mucho menor nivel que él, incluso extranjeros. Pero así es nuestra Liga, profesor. Vamos a. Vamos a, a dar este, el, un, un paso adelante y vamos a seguir. Te voy a dar un nombre que, ¿Sí? para, que, para que te agarres. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando entró el More Mosqueda en América? Claro. Que sea que el próximo Cotemo Blanco. Sí, sí, sí, sí. sí. El More Mosqueda que tuvo unos destellos. Sí, ¿por qué te ríes? ¿eh? Te no, estás, porque no te estás decías, aguantando la no, risa del Mosqueda. Es que decía, lo, ¿cómo lo el, estás usando? el próximo Cautemo y el Torito Silva. Ahora, sí, sí, sí, vamos a eso. El, sí, sí. el More Mosqueda... <ríe> sí. No te estás aguantando la risa no, no. De, de, del More. Mira, lo que pasó con el More fue eso. Tú precisamente acabas de decir las palabras. El próximo Moc Blanco es una losa pesadísima que nadie ha podido... O sea, que a nadie se lo pongan. Que el próximo Coctemoc Blanco. ¿no? De hecho, le decían la joya mosqueda. Sí. La joya mosqueda. Y era la sensación. Este, a mí me tocó ir a Tuxtla, un partido donde, sí. donde estaba y todos estábamos emocionados. Queríamos hacer el More y, y charangueaba y regateaba. ¿Y qué pasó, profesor? Pues su carrera se vino. Tuvo dos temporadas, tuvo lo máximo, ¿no? Dos, tres temporadas tuvo. Y jugó también, creo que la, la Sudamericana con el Ruso, si no me equivoco. Sí, con el, cuando perdió la América en la final con el Arsenal. Eh, creo, ¿eh? Creo. Este. Estuvo, o sea, ya hasta... Sí, de América, andaba a, América tenía y todo su, todo. Petard, su petardito mexicano. No, no, ¿No lo recuerdo con la Verde? ¿Jugó con la selección? ¿Alguna no. Vez por... no, creo que lo llevaron en esos partidos de que meten a 50 de, okay. de, de esos este, amistosos. Sí, pero, pero de no. ahí estaba el Torito Silva, estaba Lampos con Toguerni, es un altísimo. A ver, te, no te vayas tampoco, el Torito Silva. Otro. El Torito el Silva, la, te acuerdas a, la Guadalajara, a dos goles. Sí. Y ya era, no sé, el próximo, no sé qué, el próximo ídolo. Y, pero a verte, profesor, el Torito Silva no jugaba mal, te juro que no jugaba mal, porque yo soy americanista, o sea, seguía los partidos, no jugaba mal, ¿qué pasó? No lo sé, luego creo que se fue al San Luis, y ya de ahí se borró para sí, siempre, sí. entonces sí quedó también en una promesa el Torito sí, Silva, mira. ¿quién sabe qué pasó con él? A ver, por aquí tenemos eh, información, eh, fue enviado a Necaxa también, uh -huh. Y se, se fue a Guatemala. Cuando se van sí, a Guatemala, es que ya hubo rollo. Con todo respeto a los que. A, a nuestra audiencia no, guatemalteca. Cuando se van a Guatemala, es que hay, algo hubo. Y. Digo, y, ya, un, un, un, ya, ya no tener un. ¿Sabes qué juego para Ya no tener una oportunidad en primera división o en, o en la liga de expansión. Es que ya tu nivel es muy bajo. O, Igual depende de tu representante Porque un buen representante te puede colocar bien claro Pero, sí, sí. pero se pierden en el camino O sea, sí. se pierden, no, no, no sé qué pero pasa bueno, Creo que la fama igual me... te gana Sí, o sea, la fama no, no, no, ese es un aspecto Tienes toda la razón Se gana la fiesta, en la Ciudad de México es una ciudad muy fiestera Ahora, atrás de ti hay 80 Y si te y si por una fiesta te desconcentraste O por una fiesta llegaste tarde y le caíste mal al técnico uh -huh. Y el técnico te, te banquea Seis meses, es suficiente para que valgas eh O sea, para que te devalúes y el que sigue, otra, o sea, es es, es eso eh, tú mismo lo, lo, lo has dicho, o sea, el caso de, de bueno Marco Fabián, podemos decir que, lo ha quedado por, de ver por eso, tal vez no quedó en promesa pero sí quedó de ver totalmente, sí ¿no? quedó a deber o sea, y vemos el, el, el, es lo que te digo de, de, de, de la generación del 2005 este el portero Sergio Arias quién sabe dónde estará portereando Una liga de veterana debe estar. Ah, ya, no llega a los 35, acá. Pero de Fraín Juárez sí. Ese, ese sí, sí despuntó su carrera. Pero terminó no. despuntó y tuvo en el. En no, en el, el, el, el Pumas de y Monterrey. ¿Sí? sí, pero de ahí, o sea, ya ahorita es técnico. Y bueno, ni siquiera porque ha 35 años. O sea, porque, pero es técnico porque ya no lo quiere nadie. Bueno, Luis García se retiró a los 30. Eso no, pero, lo que... pero tú mismo dijiste en un podcast hace poco que, que los jugadores antes se retiraban a, a esas edades. Ahorita. Ahorita tratan de alargar más, y si tienen... Se no, Pablo problema. Barrera sigue jugando. Pues sí, pero sé qué. Por eso te digo, ese también estuvo. Es, también se quedó en... en no, bueno, pero sí. Pero fue un... a Europa por sí. lo menos, sí. o sea, no, de tal vez cual. quedó a deber. Pero es diferente quedar a deber a promesas, a, a gente que se quedó en promesa, como un Torito Silva, como un Mosqueda. ¿Te acuerdas que hasta el hermano de More Mosqueda jugaba en América, sí. Jesús Mosqueda? Sí, sí. Este... Pero, pero en América como estaba fregadón, perdón ah. la palabra. Cuando en América sí, ten, sí no, no, no, no habían figuras. Ok, Fueron de la última, fue, fue el último año de Cabañas, yo creo, que cuando entraron todos esos jugadores. Ahora te voy a hacer una pregunta interesante, a ver si está para un clip de, de nuestras redes. Tú que eres Tigre, tú que eres Tuquista, Tu calibre, como le queremos decir, está, va a hablar de Sperry, Jonathan Espericueta que antes de que me digas, ahí te va, mi postura. Eh, se dio a conocer en la Copa da, del Mundo 17, 2011, uh -huh. y según esto, los Tigres nunca le dieron la oportunidad, y se fue a Europa, este, pero, le echaban un, toda la culpa al Tuca, de eso, de la, de la de la fallida, vamos a, no quiero decir fallida, porque pues Espericueta es, un, es un profesional, pero de la, de, de, de lo que se, de la trunca, carrera, vamos a llamarlo uh -huh. de, de, que no prosperó, porque también ya está grandecito, eh, le echaron la culpa al Tuca, ahora, Después se fue y después regresó no, fue al Puebla. Eh, te, sí, fue regresó al, al San Luis y el, y el Puebla, ¿no? Y el Puebla. Entonces, sí. ya el Tuca no estaba. Tú que eres defensor del Tuca. O sea, fue el Tuca, pero ¿cómo? Si no, después... no, había calidad en un equipo con mucha calidad que el, el, el de 2015, que, que cuando llegó Guiñá, cuando llegó Aquino, cuando llegó Guerrón. Cuando llegó? ¿Estaba Uguayala, ¿Estaba este, ¿cómo se llama Pizarro? ¿Estaba Chacarévalo? ¿Dónde entraba? ¿Dónde entraba en ese sistema? ¿Ese espiricueta? ¿Tú bueno, como ¿Tú niño? Cómo? Es que niño era tu central, era un centralazo. Y este, este era... Hasta la palmera era bueno? Pal, palma Rivas, sí. Este, bueno, Briseño, hablando de Briseño, fue campeón contra Pumas. Entró en el partido y, y sacó una en la, en la raya. En ese partido que era un 4-1. Bueno, este espiricueta El problema también fue el contrato que le llaman espiricueta. Él, él llegando a ti le un contratazo. Y adivina qué fue lo primero que hizo. Comprar un carro. Comprar un carrazo. Un carro, un carro de casi dos millones de pesos. Sí. <risa> uh -huh. Y tú te das cuenta que ahí empieza ya mal y empieza, y empezó a salir con modelos de, de, de, de, de Nuevo León. Okay. Y, y enloqueció. Y y, y, y, y, y, y sé y que no queda... La fiesta te, te va a bajar tu, tu rendimiento. Ok. Sí, ok, entonces, eh, interesante tu postura, este, sí, es, o sea, es, es objetiva. No, y porque y aparte le gritaban, ¡Mete a Pericueta! Le gritaban a Tuca, ¡Mete a Espiricueta! ¡Mete Espiri! Y cuando lo metían no hacía nada, y de ahí lo cambian a Puebla y tampoco hacía nada. En un equipo ya de, de un nivel mucho más bajo de plantel, y no ser titular en un equipo de Puebla, es que el problema no fue Ferretti. Muy bien. Ya Oye, se fue. Quitan como, como cuchillo en mantequilla se fue el profesor defendiendo a sus tigres. No. Ya vieron cómo lo encaminamos y. y, y le gritaban beta y espericueta. Sí. Le Eso lo escuchaste tú en la transmisión. No, le gritaba, vete Ahora, sí le gritaban beta espericueta, supongo. Ahora, eh, vamos con otro caso muy sonado. Y. Que fue César Villaluz. No, pero a él desde el golpe le dieron. ¿A es, cuál es, es, te la ¿Será final? Que fue? El golpe? Claro. Es que sí estaba. Vialuz era bueno. Sí, sí. La, el, eh, eh, Cruz Azul iba a ser campeón, es, es, Cruz Azul iba a ser campeón esa, esa temporada, pero el guamazo que le dieron, pues no lo quebraron de milagro. Y sí. de ahí su carrera se vino abajo. Terminó jugando en, en este amateur, en el fútbol amateur. Sí, es que te digo. Y en cua... Guatemala también, o sea, en sí. Centroamérica. En la Liga de Ascenso estuvo en Celaya, este, Jaguares de Chiapas, San Luis fue una pesadilla después de lo que le pasó cuando tú tienes cinco equipos en menos de dos años es que tu carrera ya ya terminó es muy raro salvo Oribe Peralta creo que el único caso que después de como de cuatro o cinco equipos fue que se, se asentó en Santos Laguna sí porque iba fue, ese camino a Camino Oribe Peralta es correcto pero bueno Oribe Peralta no puede entrar ah, de no, ninguna no, manera no en este, no no en pero, este, sí, pero bueno, sí pero sí pero te va a deber en Guadalajara este Nomás te voy a cobrar <risas> okay eh, no lo dejas ¿eh? Ya de, de, también lo habías de, mencionado de, en de, otro de, podcast no debe de si tiene vergüenza de volver la mitad ah, a su ya, sueldo, también, ya lo dijiste, a, a, vamos a decir cosas nuevas sí. ok eh, hablando de tu generación del 2011 eh, la momia Gómez que también nosotros como afición por un momento o un partido o unos lapsos de 15 minutos también exageramos y nos enamoramos y nos y, y, y sí. llevamos a la gente a lugares donde no es lo que te digo, la eh, comparación Julio de que ella y meten un tuvo, gol de chilena tuvo y 15, ya casi, casi 15, lo 10 minutos espectaculares tuvo de, de ensueño este Luego logró la copa y hasta hace poco, no sé si viste una foto en Facebook donde está con un trofeo celebrando un, un campeonato de ligas de, sí, de esas de, de 7, 11, de 11, de, de, de, o sea, de, de la colonia. O sea, a mí sí me impresionó porque lo mismo que tú estás diciendo, cura lo que era desde ese momento. ¿Te acuerdas que la gente fue a la final con sí. vendas en la cara? O pero, sea, imagínate que debe haber sentido el chamaco cuando vio a la gente en la tribuna con vendas y haber dicho, soy el rey del mundo. Pero igual la, la culpa igual tiene la prensa. Porque lo, lo, lo alzan demasiado, lo, lo, lo llevan, metió el gol de chilena contra Alemania y lo llevan a programas, lo empiezan a ensalzar. Pero porque nosotros como afición lo queríamos ver, eh, o sea, la culpa es compartida. Digo, la, o sea, él, la prensa y nosotros que queríamos consumir ese, ese producto, queríamos consumir a la misma sí. Después cuando lo, el Grupo Pachuca, pues por más que lo quiso ayudar, porque el Grupo Pachuca es bueno ayudando a los jugadores, mm. pero si no la hizo con el Grupo Pachuca es que no se dejó ayudar. Sí. Porque el grupo Pachuca lleva bien a los jóvenes Ve lo que está haciendo con Víctor Guzmán Que tuvo un problema De, de, de uh -huh. doping y todo eso Y lo está apoyando, o sea, se ha caracterizado por eso El, el Chucky Lozano, o sea, ha sacado A unos jugadores, entonces, Julio, la mamá Gómez, ahí te va corre Caminos Tapachula Coras, Zapa, Zacatepec Loros de Colima en segunda división Cruz digo, Hidalgo pues? Dios mío. Es que también hay que ver el día a día de, de los entrenadores, cómo lo ven el nivel, porque es lo que te digo, a lo mejor en, en 17 años era, era muy bueno, 16 años, porque esos 17 son 16 años y meses, 16 años no, no estás ni desarrollado físicamente, o sea, ese cambio de 16 a 23 años son pues son bastantes años, que hay que ver tu calidad también. Puedes ser tú muy bueno en la primaria, pero en secundaria ya no, ya no lo eres, o en preparatoria. Sí, sí, sí. También hay que ver. El, Hace el, rato mencionaste a otro jugador que era Lampros con tu Giannis. Sí. Eh, aunque tenga un nombre que parece extranjero es, es, es, es, es griego, es, es, griego, es, es su familia no, es griega no, es mexicano, o sea, sí, él, sí. él es elegible o... ah, ¿Elegible a qué? Elegible como ah, mexicano ah, ok, ok. O sea, podría haber sido en algún momento convocado O sea, era, era mexicano uh -huh. <ríe> ¿Por qué pones esos ojos? Era, era, para mí era buena defensa, eh O sea, en América no lo hacía mal Aunque, voltees a saber así Este, estuvo con el pelado Díaz Y ya de ahí, sí, estuvo en Perú Eh, fue Veracruz ¿no? Y exactamente, este, en el Veracruz, y no le ha ido su, nada bien, y sí, creo que también no, está en Centroamérica. Igual tuvo un problema, digo, ya, ya tenía su titularidad en Veracruz, pero fue cuando el problema de Veracruz que desapareció, también desapareció todo el plantel. Sí. Y él ya parte del Veracruz desaparecido. No sé si catalogarlo como promesa, porque tampoco es que tú hubieras dicho, este joven va a ser una, este, el, no, pero el fue próximo... No, pero fue titular con de, América de, un tiempo. Un rato, un rato, sí. pero nunca se asentó. Este, entonces... No sé si catalogarlo como promesa que no se cumplió, pero sí era un jugador interesante en su momento que no se desarrolló. Ahora, Santiago Fernández, ¿qué me puedes decir? Ay, Platícale un poco a la audiencia eh, cómo llegó, con qué con qué este, o sea, cartel llegó Santiago Fernández, porque al lado de él se asociaba la palabra Barcelona. Sí, porque de de Barcelona. Este, Santiago Fernández, conjunto con Enrique Esqueda, eran las promesas americanistas. Pero, pero Santiago Fernández jugó, jugó o entrenó un ratito en el Barcelona B, ¿no? Sí, estuvo, en, estuvo en Europa. De aquí le se, hicieron se un show para que viniera para México y jugara para México. Jugó en la selección del premundial de Haití. Del premundial, perdón, pero, de Haití. Y venía con la, Haití. Y, ven, y la puente tener el que lo metía en el Sí. Americano. ¿Te acuerdas del premundial del, de, de, de Hugo? Claro, si fue la cruz que tiene Hugo Sí, sí o sea que no falló más. Que si la portería hubiera sido de 50 metros de largo, lo hubiera fallado igual. Era muy malo ese, ese jugador, pero, pero tenía pero pero, pero, tenía, pero tenía mucha este. Tenía, tenía prensa amiga. Tenía prensa amiga, este. Era él, él para era acá que... como, como fresita, ¿no? O sea, sí, ten sí, tenía pero ten... largo. Este. O sea. ¿Te acuerdas que jugó en Toluca también un rato? Sí. Pero lo llevaron, Hugo Sánchez lo lleva al, al, al, al preolímpico. De, de, los, de los Juegos Olímpicos de, de Beijing, si no más lo recuerdo, 2008. Sí, en el preolímpico de sí, 2007, sí. ¿no? Sí, 2007 para, para ah, Beijing 2008. Sí. Y que México es una vergüenza total. Vergüenza total, ese partido es de chiste de, de, de México contra, contra Haití. ¿Y lo, que, y lo que tú dices, terminó luego en Puebla, y ya que ni en Puebla te metan, es cuando ya... Sí. Va, o sea, irse a Puebla está difícil, porque si no te meten ahí, este, ya... No te, o sea, es como una maldición también. Sí, no. Pero ahí estuvo Santiago un ratito... Sí, yo sí lo catalogo como una promesa, porque... Bueno, no era una promesa futbolística, no, porque no nos dijeron de verlo jugar. Sí, era sí. una promesa como mediática. No, pero si México hubiera calificado a los Juegos Olímpicos, él hubiera ido. Sí, claro que él hubiera hubiera sido ido. olímpico. Y a ver, ojalá, bueno, ya no sabemos cómo le habría ido, pero se tuvo que retirar temprano también. Sí se ya no, no encontró equipo. Ok, este, profesor, vamos a la parte final de este episodio. Eric, el Cubo Torres... Estaba llamado a ser, también no. es como, a ver, sí lo voy a decir le porque así, fue... le, así como decían que el próximo Cuauhtémoc Blanco Decían que iba a ser el próximo Chicharito Sí, hasta Omar, Omar Bravo igual así El próximo Omar Bravo Javier Nadal tuvo una buena temporada con Chivas También lo, lo, lo, lo guardaron mucho Y una temporada explotó nada más Sí, pero era como su sucesor en sensación O sea, sí, porque ya sí, Omar sí. Bravo Era una persona que estuvo, o sea, era diferente Sí, porque Javier Nadal tampoco lo llevaron ¿Te acuerdas de, de un premundial? Que a Javier no, no lo llevaron Pues Javier Hernández, un premio, o sea, Sí, el que, que, que hubo en que México no calificó al... que Hubo, hubo, pre, hubo un mundial sub-20, no uh -huh. sé si se si recuerdas en Canadá, que no, no lo llevaron. No. Ah, Javier Hernández no lo llevaron, o sea, no, no entraba en ese paquete. Lo que pasa es que la rompió la temporada con Guadalajara, pero no, no, no... Pero la historia de Javier Hernández es, es, es, es exitosa. Ah, claro, pero, pero, pero ¿cómo o sea, inició? O sea, Bueno, eh, quien estaba llama, llamado a tener una historia exitosa como la de Javier sí. Hernández era Eric el Cubo Torres. Le metió Gol de América, creo. Lo invitan a todos los programas metió de televisión. metió dos goles, ya era el próximo chicharito. Y ese sí resultó. Sí. Ha tenido equipos como el Loco Abreu entre México sí, sí. y Estados Unidos. No, se fue y, a Cruz Azul, y, y, ¿no? Eh, estuvo en. Sí, estuvo sí. en Cruz Azul. Estuvo en, en el Cholos. Estuvo en Chivas sí, USA. Ahí, en, eh, en Estados en, Unidos. En, en Houston. Es banca de en un, Atlanta. Ahorita juego. Digo, en cuestión económica le da ir bien, porque la ML se paga muy bien. O sea, sí, pero de... no estamos hablando de eso. Ah, no, claro que no, por eso, pero él, él, él, él de todos ellos, es el de más o menos el que más este, económicamente está, le puede estar. Sí, sí, sí, pues, sí. O sea, podrá estar bien, pero. Ah, promesa. Por pero... promesa, ah, claro. porque de, Incluso de repente lo llamaron a la selección también. Sí, sí, le bueno, este... Sí, le metió a la América y me acuerdo que salían los programas de que el Cubo, y tenía como 17 años el chamaco, 16 años. ¿Te no, encanta ya, decir que le metieron a la América? Y hay varios, este... Hay otro que, uno, uno, es, uno de Cruz Azul, Mañón. Ah, no, no, ahorita que dices Cruz Azul. Yo me acuerdo del partido, totalmente has de acordar, el partido donde debutó Martín Galván. Martín Galván es que tenía como 14 con 15 años. 15 años, debutó con 15 años. Sí. O sea, me acuerdo del partido, ¿eh? No me acuerdo contra Café, pero me acuerdo del momento porque los narradores decían, con 15 años, está debutando ese jugador de Perú. Miren cómo lo está haciendo bien, pero una cosita chiquitita. Sí. Este, y, y, y eso... Y de repente desapareció, pero ese sí, documentado y declarado en algunos, sí, o sí. Sea, en algunos programas y, y documentales, que ese sí le encantaba la fiesta desde los 15 años, sí, sí. o sea, a los 16 ya era un fiestero. Había un jugador igual muy bueno, que se tenía muchas condiciones, pero igual se, se le ganó la fiesta, le ganó a todos, que el Loquito García. Ah, claro, me acuerdo de Loquito García del de Atlas, ¿no? El Atlas de Pachuca Tigres, sí. pero ahí en Monterrey. Ah, sí, también ahí, en Tigres. Ahí sí. en Monterrey sí se enloqueció. Pero era bueno, ¿eh? Sí, otro, otro pelón, Edgar Pacheco. No sé si te acuerdas, uno moreno. De, de Pachuca también. No, sí, el Atlas. No, era tercero de Pachuca Tigres. Y Pachuca te su. Y de ahí se fue, estuvo en el extranjero ahí en no sé en, sí, no sé dónde, sí. igual un pelón que igual tenía, tenía, tenía buena buen, pierna. Un buen disparo de, de sí. fuera del área, sí. Edgar Pacheco, sí, sí tienes toda la razón. Este, y, y bueno, Lo de Martín Galván lo resaltamos, porque era un caso con 15 años, o sea, ya de ahí de Cruz Azul, lo bajaron a Cruz Azul. Hidalgo, se fue al Correcaminos, eh, de ahí en la segunda división, este, y de ahí también en la no sé qué división de España, o sea, también. Hubo todo... otro jugador que igual se perdió en el Camino, ¿no ¿te acuerdas? El Gonzo González. Sí, el Gonzo González, ¿no era de Pumas? De Pumas, sí, de Pumas, sí ¿no? que tuvo unas buenas temporadas, fue seleccionado estuvo en la competencia internacional con México, que metió un, un, un golazo de, de, de, de larga distancia, en, en no fue con no me acuerdo en qué copa la, la, la hizo, que también era muy bueno, pero también se perdió en el camino, como muchos se perdió en el camino. Ahorita que hablas también de Pumas, Javier Cortés pintaba para cosas interesantes, sí. ¿te recuerdas Javier Cortés? Sí, sí. Simplemente, solamente en, en Pumas rindió, es como sí. Pablo Barrera, que solamente en Pumas rindió, aunque Pablo, su historia fue diferente, tuvo, tuvo Mundial y tuvo... Uh -huh. ...y tuvo Europa... ...pero Javier Cortés... Eh, ...pues... ...iba a ser campeón con Pumas... ...perdió la final con Morelia... ...no, no fue campeón con Pumas... ...Javier Cortés... ...pero la, la perdió... ...fue campeón con Pumas... ...este... Y, ...y... fue campeón olímpico en el 2012... ...o sea... ...y se, se... creía... ...que podía ser como un... ...referente Puma... ...y quedó ...en... ...en, en una promesa... ...ya después... Eh, ...se lo llevó el Santos... Y el San Luis, uh -huh. también, ya cuando te vas a San Luis, es que ya hay problemas, no, sí. este, ya después de San Luis, lo que sigue naturalmente, que era quedarse sin equipo, entonces, este, con... ¿Y ¿Cómo está? ¿Cómo? Con, iba a decir con respeto a la afición de San Luis, pero ahora sabes que la afición de San Luis, bah, ya no, no... Son ¿sabes? golpeadores. Estás, ¿no? Dejan mucho que, que desear, no todos, porque hay gente que sí le gusta ir al estadio, pero... Desde acá afuera lo que se ve es. es o sea, es, llega la Llega la porra. La digo, tapó son los angelitos, ¿Eh? las demás porras. No, no, claro, todos. O sea, acabamos llega... de, ver, acabo de ver una de los pumas que, que se escupían, sí, sí, o sea, doctor, sea, se escupían llega, entre ellos. O sea, como está la cosa de llega, la pandemia. Llega oh, no. la porra de, la, de la América sí. y de ahí golpiza. Llegan la los tigres uh -huh. y se arma. Sí, pero sí, la... sí, todo. O sea, realmente el... ese va a ser un tema que abordaremos este, después, pero sí es, es, es lamentable lo que está pasando en nuestro fútbol. Y, eh, pues, nos desviamos un poquito, pero vamos a, a cerrar este, el tema, profesor. Entonces, ya para terminar, ya se nos acabó el tiempo, ¿con qué jugador te quedas como una promesa que a ti personalmente, no? no, no o, o, o, a, que a ti personalmente te quedaste, sí. oye, yo creí que este chavo... Sí, la o al otro, aparentemente, también el chatón Enríquez, te ubicas Sí, claro, el chatón, el chatón fue sí, también en el Olim fue el campeón olímpico, sí, el chatón llegó a estar sí. ahora el Pato Orojo, acabó en, en el chatlón, un programa de el, televisión. Sí. el chatón estaba en la esa liga de balompié, que estuvo sí. un ratito en la liga esa y desapareció, Estu está ahorita en Venados de, de Yucatán, este, tratando de, de pues, de, de salvar un poco de, de su carrera. Sí, Araujo. Y es que para es, escoger un jugador así que haya quedado en Provenza, es difícil, pero... pero... Podrías decir hasta, hasta Giovanni Dos Santos, ¿eh? Giovanni. O sea... Sí, porque su carrera fue de, de... Porque sí la promesa de él es diferente a, la, a los demás, porque él sí, él sí prometía... Y es que hay un problema, Giovanni, de que... y ningún equipo funcionó, en ninguno. No, pues Y no. lo querían y meter en selección a como diera lugar, pero, pero... Pero lo metieron. Sí, lo metieron, o sea, hasta el lo metió... Le metió gol a Holanda Sí, sí, sí En, en, en el Mundial Pero o sea, Si tú repasas su carrera Puedes decir Es que ningún equipo Con, fue... de, con números fríos Puedes decir No, pues su carrera no fue mala miren qué equipos jugó metió, Cuántos mundiales jugó O sea Si, tú, si alguien repasa Pero a, a la gente que lo vimos uh -huh. Que sabíamos lo que podía llegar a dar Pues sí, nos queda de O sea, su oportunidad su Ya se va a quedar sin equipo ahora no, Nadie lo quiere contratar Aparte su carta es muy cara este ahorita en diciembre está buscando equipo porque ni en la MLS lo, lo están ya buscando no lo quieren, ya no lo quieren ya no sí. lo quieren porque aparte ya no rinde ya, ya aparte su, su etapa de venta de camisetas y ya no vaso. te a un estadio, ya no te llena el estadio ver a Santos exactamente ya no es ir a verlo eh, pero bueno yo me quedaría con él como esa Es que es diferente, promesas que no, que, que se quedaron, este, que se quedaron sea, en eso, promesas. Pero es que yo sí consideraría a Giovanni que se quedó eso. O sea, yo tengo grabada en la mente esa foto que sale con Modric. Uh -huh. Y salen los dos a la par cuando fueron contratados por el Tottenham. Estaban, era más este. El que venía del Barcelona era sí, sí, sí. Giovanni, o sea, y ve la, ve la historia hoy. Eh, Carlos o sea, a vela. A, a, su, a los 31 años debe de tener Giovanni, si me no, no recuerdo, y no, y no, tiene, no, no tiene el equipo. O sea su oportunidad era con el América iba más o menos bien hasta que llegó a una lesión fuerte no es que ya el más o menos era es ganancia o sea ya, ah, iba, eso, o sea, pero ya dos, tres. es que llegó un momento que titular ni titular ni titular, ni titular no, ya no no no no y hoy no sería titular ni de varios equipos ahí en la en, en, en la en la Liga MX sí. entonces tú no te quedas con ninguno Pues, con quién, pues también puede ser Giovanni, porque Giovanni es que ningún equipo funcionó. Literal, en ningún equipo. Usted vea su, su palmarés, en ningún equipo funcionó, salvo la selección, porque los tuvieron mete, y que Giovanni de Europa, y siempre el que se va a Europa, aunque sea este a, a Islandia, lo quieren seleccionar, como ahorita le mandan un muchacho, Marcelo Flores, que lo van a volver loco. Sí, juega hoy, de hecho, bueno, no sé cuándo nos están escuchando, pero hoy juega... Sí, lo van a volver loco el muchacho, lo están comparando y juega el muchacho en sub-18. Sí, sí, sí, es correcto. Eh, se nos acabó exactamente en este minuto el tiempo, les agradecemos muchísimo espero, esperamos que hayan disfrutado de este episodio si, si saben de algún otro nombre, si se les viene a la mente otro nombre, escríbanos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo y último episodio del de podcast de El Marcador del Profesor, José Antonio saludos, muchas gracias. Saludos a la banda sin tarjetas,